Estamos quederme deseando con Lagarejo Nicolás Bombad en este momento en el estudio, se borró Juan y de pierna, no sé por qué, siempre hace lo mismo más o menos a esta hora, se va al patio y no sé qué prende ahí fuego, no es comida, no hace. Y, y déjalo que y bueno, que, que aproveche la jornada. Vamos a hablar con el chabón Milton Fernández. Buenas tardecitas, ¿cómo andas? Hola Juan, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bueno, bien. Perfecto, te llamamos porque este lunes eh, en la Universidad Nacional de la Pampa Se inaugura, si es que hay algún acto formal ya nos contarás, la instalación fotográfica no fue una isla con el, la, el trabajo que han hecho fotógrafos y fotógrafas eh, que se acreditaron en las audiencias del juicio de la subzona 14 y entre quienes están por lo menos Dagna Faiduti, Cecilia Fernández, vos Milton Fernández, Paula Inchaurraga y Adrián Pascual. Así que queríamos que nos cuentes de qué se trata, cuál es la idea. Sí, exactamente. Como lo dijiste vos, somos cuatro fotógrafos y fotógrafas acreditados que por una propuesta de Paula Lasalle y Lucía Colombato de la Universidad de La Pampa nos convocaron para realizar una muestra, la segunda muestra, ya habíamos hecho una anteriormente con la subzona 1 y bueno, realizamos la muestra de la subzona 2, una interpretación del juicio que hemos hecho con, con los compañeros de, de, del juicio. Así que la inauguramos ahí el, el lunes, el, el Día de los De los Derechos Humanos, el 10 de diciembre en el Aula Magna a las 11 de la mañana. Están todos invitados y está, está muy buena. Contextos de, de, de compañeros eh, periodistas que nos dieron una mano porque los fotógrafos ya saben cómo somos con las letras a veces. <ríe> Necesitamos una, una manito y siempre suma. Siempre digo que una fotografía con, con un texto garpa muchísimo más. Es, es, es completa casi te diría. Bien, y aparte está fresco lo que ocurrió esta semana, que, que fue muy emocionante la intervención sobre todo Raquel Barabaschi y Juan Carlos Pumilla en como parte de los alegatos. Contanos vos personalmente ¿Cómo eh, viviste las jornadas de juicio? ¿Qué encontraste diferente respecto de, de, del primer juicio? ¿Es otro tiempo? También habrás cambiado vos personalmente, porque pasaron este siete años casi. Eh, eh, contanos eh, eh, tu fotografía, puntualmente, sí. ¿qué, ¿qué apunta, qué concepto tiene? Sí, es, es exactamente eso que dijiste vos. Es algo que para mí fue muy, muy loco ver el laburo de, de mis colegas, porque... Yo, eh, eh, para mí el juicio número uno, la subsonona fue muy, muy emotivo, fue algo que, que, que esperábamos desde ese año, siempre contaba que con ese juicio nosotros hicimos realidad todo lo que escuchábamos de nuestros padres, de nuestros de la gente mayor que contaba que sucedía eso y no lo podíamos creer. Bueno, en ese juicio se hizo real. Este otro juicio solo viví un poco más tranquilo, con toda esa carga emocional Eh, más dejada un poco de lado, más despojado de, desde ese eh, ámbito y vi el laburo de mis compañeros como Dana como Adrián dos pibes super frescos en el laburo y, y me di cuenta que eran los primeros que llegaban los primeros que estaban, su forma de sacar era totalmente diferente a, a, la, a la nuestra, a la de Cecilia, a la mía y eso me encantó y creo que en esta muestra se refleja eso la verdad que si ves la, la muestra de la 1 y de la 2 Acá hay otra otra visión totalmente diferente Que bueno que tiene que ver con, con, con, con nuevas miradas Como la de Dagna, como la de Adriana Y suma muchísimo La verdad que de ese lado Para mí fue un poco quedarme al margen de algunas cosas Porque realmente incluso hay una foto que De, de José Mario Triputi Que cuando la elegimos Yo miro la foto por primera vez Y digo, este, este no es José Mario Esta es la cara que yo eh, me acuerdo de él Y después cuando casi que en un momento no la quería, no deciría como mi interpretación de, no, de no, que no formara parte. Y después la ves bien y me, me encantó porque descubrí un triputi con siete años de siete juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca. Tremendo, mega juicios tremendos. Los dos juicios esto y vos ves el gesto de él y te das cuenta que dentro, atrás de esa persona ahí pasó todo esto también. Y, y bueno, eh, pasan esas cosas con la fotografía, que, que, que, que bueno, eh, la tienen que ir a ver. <ríe> Milton, eh, volviendo a esto de a la selección que justo mencionás, eh, fueron meses, debe haber miles de fotos. ¿Cómo, ¿Cómo fue el laburo, cómo fue el criterio para seleccionar cuántas son? ¿30? Son 23. Bueno. 23 tres fotos y sí, es, es, es duro nos juntamos eh, dos o tres veces volcamos lo, lo, no lo mejor que teníamos sino que también eh, porque hay muchas fotografías que son testimoniales y, y a veces este hacer foto con una foto testimonial no no, no, no, no pega mucho visualmente porque le tienes que contar mira este es el momento que tal cosa no me parece que esta muestra la elegimos más por una cuestión pictórica eh, si se quiere Y, y siempre, por supuesto, hablando con fotógrafos profesionales, como somos nosotros que nos dedicamos a esto y laburamos, tiene esa carga pictórica y también periodística, que está bueno. Pero quedaron muchas fotos afuera, miles, cientos, cientos. E incluso pasó que eh, los últimos alegatos de, de Pinky y Raquel no tenemos una foto porque tuvimos que imprimir antes la muestra. Así que eh, añoramos una muestra colectiva próxima con los dos juicios y con todo el material. Que he dicho o sea de paso, o sea, es un material que nosotros donamos, y si se quiere, a la, a la, a la sociedad, sí. la, hacemos un aporte, que también creemos, y se vio mucho en este juicio, y, y que no nos gustó para nada, fue que de alguna manera hubo gente que descansó en, en, en el aporte nuestro y de, de, de los diarios, por supuesto. O sea, de los diarios, de carmen exclusivo con, con el aporte de Dagna, Eh, eh damos el material, saben que estamos nosotros, saben que va a haber fotos, pero ahí cada institución debería ser responsable de lo que hace de lo que le toca. La universidad no hizo un registro de uh -huh. y, es, y, y tiene un, un, un fiscal, dice, ya, Sí, tiene un polo ahí, audiovisual. Sí, sí, sí claro, la, la universidad recordemos decidió en lo que también es una decisión eh, por un lado estratégica uh -huh. y de y, y paradigmática, está buenísima y ser creyllante. En este juicio, y claro, lo que estás planteando, la verdad que no, no lo tratamos mucho porque no nos parece un tema en el momento, pero realmente está bueno eh, reflexionarlo, ¿no? La, esa ausencia del registro. Sí, sí, seguro, seguro, sí. Y, más, y más que me como decís vos, que tienen un polo que la ley de medios puso un, un lugar eh, eh, casi de excelencia uh -huh. para que se labure sobre eso, y, y no se laburó en este caso. Incluso la Secretaría del, del Gobierno de Derechos Humanos, no hay un registro fotográfico de ellos, ¿viste? Y caso contrario, con el, con, con el juicio número uno, a nosotros eh, el gobierno nacional nos convocó eh, a una capacitación para este tipo de registros. O sea, si ya te buscas, había una impronta muy fuerte. Eh... eh Así que en ese sentido notamos de que incluso no hay alguien que filme para el gobierno. Eso se eso se dejó de hacer. En, es el decir, el, el juicio no está filmado? El juicio no está, no está registrado. No uh -huh. no, para mí está registrado por el personal solamente de, de, de la federal, uh -huh. el personal de, de sí, la, sí, justicia, la Justicia Federal. la Justicia Federal, pero no está filmado como fue el uno que sí. contrataron una persona especial. Para, para ese laburo y que lo llevaban a cargo, no sé, no me acuerdo el organismo que hacía el registro eh, nacional, que se ocupaba de eso, sí, pero sí, es sí. mismo eh, que funciona en la escuela de mecánica es ahora, ya, ahora ya han cambiado tantas cosas sí, sí, claro, bien. eso te iba a decir es sí, otra sí. época, eh, claramente otra e, e incluye, eh, por ejemplo el, los, las detenciones domiciliarias, eso se va viendo en, en todos los ámbitos y todo la, la Y sí, Juan, imagínate ¿no? que estamos haciendo algo en una época donde la gente se siente incómoda. Yo me encuentro con amigos míos que me dicen, che, ¿cuándo terminan con esto? Uh -huh. ¿Entendés? Y, y, y cosas que, uh -huh. que pasaron, eh, como la de valaldini Guadalbini amenazando a una compañera de trabajo. Vos te das cuenta, vos, decís, vos tenés un vecino, un amigo que le incomoda que haga un juicio uh -huh. y el tipo todavía eh, se cree con la incomodidad de, de seguir amenazando, o sea... Es tremendo, me parece que estamos ante una sociedad que también eh, hoy vale todo, ¿viste? Y es responsabilidad de cada uno a veces si hacerse cargo de las amistades, de los parientes y de y, y decirles, ¿no? O sea, para para un poco. Estos tipos eh, se, se ponían guantes en las manos y cagaban a piña las mujeres. O sea, es como que uno empieza a, eh, a relajarse de alguna manera. De hecho, el primer juicio lo, lo, las escuelas fueron todas, o sea, hubo uh, cantidad de chicos. En este juicio bajó bastante, mermó bastante. Milton. Este, hay como un relajo es lo que yo noto, viste, que no debería pasar porque porque ya te digo, actitudes como la que tuvo Baraldini con una compañera fueron muy graves, de hecho, eso hicieron una denuncia por el scratch que le hicieron este cuando bajaba de del colectivo. ¿Ya termina? ¿no? Sí milton en, en, en ese mismo sentido ahí digamos vos planteabas al comienzo que eh, el primer juicio ya de por sí te eh, digamos te encontraste con cosas que por ahí eh, no conocías que te habían contado los más viejos que te había contado la gente que por ahí la, había vivido esa época no eh, hay alguna y, y, y en relación con las escuelas no porque ahora claro ya eh, la sociedad digamos personas de tu edad ya conocen ya saben a raíz de estos juicios que salió toda la luz eh, que la pampa realmente no fue una isla eh, hay hay algún eh, pero los más chicos no digamos eh, eh, hay que reafirmarlo de alguna manera por eso mi pregunta iba por él va por el lado de si está previsto que a esta muestra por ejemplo eh, participe en las escuelas lleven a los niños para que y niñas para que para que vean la muestra, para que les cuenten eh, de qué se trata. Y además, si el texto de las de las fotografías, el texto que acompaña cada fotografía, eh, cómo, ¿cómo se determinó eh, el contenido del texto? Si fue algo que quedó libre a la interpretación de cada uno que acercaba el texto a una determinada foto. Sí, eh, muy buena la pregunta. Es una muestra itinerante que creo que a nosotros cuando nos convocaron para hacer la muestra, eh, en, en el gancho que nos pegó para hacer la muestra y movernos a hacerla era eso, que la muestra se iba a mover, no que iba a ser una cosa que iba a estar por el solo hecho de que quede ahí. Yo creo que si hubiese sido ese el concepto no hubiésemos querido hacerla. La muestra es itinerante el durante el año que viene se va a llevar. Hay una escuela, la Escuela 5 de Toái, una escuela que labura mucho con arte, y donde se, se toma en serio este tipo de cosas de dar una charla, de, de contarla a los chicos y esa es la idea, que vaya girando y justamente para mostrar esto, ¿no? Que no que la pampa no, no fue una isla y que cada vez nos enteramos cosas que antes no sabíamos. Nosotros pensábamos que no había nunca había visto, ha habido un, un muerto en la pampa y resulta que sí y estas cosas, o sea, fíjate que si esto hubiese sido Algo que se hubiese cerrado, nadie se entera de estas cosas. Exacto. Gracias a Dios tenemos este periodista como Juan Carlos Martínez que siguen laburando y peleándola hoy en día. Sí, sí. Eh, y después, por otro lado, los textos. Cada uno decidió dárselo a un periodista conocido que vio. Yo se los di a Silvio Tejada porque lo vi eh, muy comprometido con la causa y siguiéndolo y veía su, sus relatos que creo que lo, los hacía por flambre. Y bueno, yo se los di a él porque también me daba cuenta de que mi foto de ese momento él estaba presenciando esa imagen entonces eso eso a mí me gusta mucho claro. que alguien cuente algo de, de algo que vio y, y bueno nada escribe, escribe Raquel escribe, escribe Raquel Barraschi uh -huh. escribe, creo que otro periodista más pero bueno, eso también es una sorpresita porque cada no, cada uno eligió alguna persona Milton, ¿y, ¿y hasta cuándo va a estar abierta al público la muestra en la universidad? Eh, va a estar hasta el 18 hasta el 18 de diciembre, sí, poquitito. Eh, por eso si quieren ir a verla cuanto antes, está estaría buenísimo. Y ya vamos a preparar algo para, para el 24 de marzo, seguramente. Y el viernes, el de, en la presentación de Silvio Tejada, vamos a hacer una proyección también de estas imágenes el viernes no, disculpa ¿en, en qué presentación eh, perdón en la presentación del libro de silvio tejada va a presentar el libro sobre sobre los juicios Ah, bien sobre este juicio ahí va a ser en el ciprem en la, en la casa en realidad en eh, el movimiento y ciprem a las 20 horas ahí vamos a hacer una proyección también de imágenes por ahí sumamos un poco más de imágenes y, y bueno con ese corte viste son este fotos este, que que impactan un poquito porque la verdad que no no, no sé si son momentos agradables vi es, es esa sensación que uno dice vos vas para que uno disfruta esto lo disfruta y eso tiene que ver con la sensibilidad de cada uno porque ¿viste? lo que es la, la fotografía periodística tiene esa cosa eh, no sé si para colgarla en, en tu casa pero para reflexionar para mirar y, y, te, y que te deje algo Más vale. Bueno Milton, eh, muchas gracias, un abrazo. El lunes a las 11 invitamos a, eh, a la Universidad Nacional de La Pampa para esta este, muestra, eh, para esta, recordemos además de vos, Cecilia Fernández, Dagna Faiduti, Paula Enchaurraga, Adrián Pascual como este fotógrafos y fotógrafas que retratan esa este segundo juicio. Y si querés agregar algo más, eh, te escuchamos. Bueno, no, muchas gracias, están todos invitados, gracias por el aporte de Kermes también, porque el laburo de Dagna siempre ha sido ahí reflejado en carné y gracias por el por, por, por llamar y siempre acordarse de nosotros que, que bueno, estamos en, en un plan de lucha, siempre siempre nos llaman de la radio y eso está bueno, a veces nos visibiliza nuestra, nuestra nuestra lucha, así que en la semana que viene hablaremos de nuevo si se puede. Abrazos. Abrazo. abrazo, gracias, buen fin de semana Milton Fernández, fotógrafo y parte de esta muestra que inaugura repetimos, el próximo lunes 11 de la mañana en la Universidad de Nacional de La Pampa, no se duerman porque en ese lugar esta muestra que va a estar buenísima dura apenas una semana sí, uno, eh, si lo ves así decís la universidad medio escondido pero como es fin de año hay, hay cierre de muchas instituciones, entregas de diplomas y, y demás, entonces también van muchos colegios eh, al aula magna entonces también eh, va a haber mucha gente que, que, que no va generalmente a ese lugar y, y va a aprovechar para, para poder ver esta muestra lo bueno sería digo yo no me, se me ocurre a mí eh, que, que no solamente digamos esté en la universidad y se traslade después a pico al ámbito universitario o al aguaameda al, o, al, o, o algo sino llevarla a otros pueblos de la provincia también estaría muy bueno poder este llevarla para que la gente de, de, de, de los pueblos que a veces no está por ahí más alejada ¿no? de, de, de Santa Rosa del lugar donde donde físico donde se llevó adelante el juicio esté más en contacto con todas esas imágenes y con y con toda esa historia Sí, lo que pasa es que como dijo milton si desde los organismos y las instituciones ah. eh, encargados por ejemplo derechos humanos no, no no lo toman como una bandera esto Y, y, y no le ponen todo el apoyo que necesitan después hay que ver si sería el, la institución o el, el organismo indicado para poder motorizar eso no eh, junto con cultura y demás. claro por ese lado pero, de, de claro educación sí pero bueno eh, los tiempos son otros no eh, claramente con el gobierno nacional anterior había una política de derechos humanos muy activa que como explicó él eh, se ocupaban de que de que estas cosas se se hagan bien, que se registren, que te enseñen a hacerlo. Y ahora, bueno obviamente, el gobierno nacional no es un gobierno que, que le interese mucho eso.